Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La unidad funcional de género de la Policía Provincial recibió cinco denuncias de mujeres pampeanas a las que un sitio pornográfico les usó sus imágenes. Así lo confirmó en Radio Kermés el comisario Claudio Cano. La utilización de tomas fotográficas eh, capturadas desde las redes sociales...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 en labor de trabajo junto con el área de trata dependiente de esta unidad funcional, eh, se empezó a articular el trabajo en conjunto eh, solicitando las, los informes y las pruebas necesarias para poder dar con el autor eh, fehacientemente eh, y tomar las medidas de protección para con estas víctimas El presidente de Comunicadores de la Argentina Comuna, Hugo Muleiro, repasó el ataque de los medios del establishment a la política sanitaria del gobierno nacional. Empezamos a ver un tono de cuestionamiento a la gestión sanitaria del gobierno nacional. Hasta ahora eh, esta, esta política del presidente Alberto Fernández eh, no, no había sido eh, criticada como política sanitaria, digamos, además porque... Estos medios están muy atentos a, lo que, a, la, a las sensaciones que llegan o percepciones que hay sobre lo que piensa el público, la opinión pública, el pueblo, la ciudadanía y como los niveles de respaldos a la gestión de la crisis eran muy altos o son muy altos, eh, se cuidaron todo este tiempo...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 En su columna de futbolera Bajo la suela, Daniel Petrucci refrescó aspectos del regreso de la actividad en la Bundesliga alemana. Si uno piensa un poco en cómo es que Alemania puede llegar a, a retomar la actividad tan rápidamente después de haber pasado y, y aún teniendo en estos momentos muchas complicaciones con el coronavirus, sin embargo, digo muchas complicaciones porque tienen más de 176 mil